Yo soy Héctor Yo soy Israel El Aerópago es el lugar donde vamos a poner la propuesta evangélica En diálogo crítico con las problemáticas sociales Para que juntos conozcamos que el Evangelio no solo es una propuesta teórica Sino una propuesta que puede transformar la realidad en la que vivimos Te invitamos a que nos escuches todos los sábados a las 5 de la tarde Solo por Radio Chinelo Toda Todas la las voces, voces. Buenas tardes, queridos radioescuchas, público de Radio Chinelo. En esta ocasión tenemos un programa especial porque el día de hoy tendremos una entrevista con un buen amigo, eh, especialista en tecnologías ambientales. Y ya que estas semanas hemos hablado o hemos visto en la televisión, en los diarios, en internet, eh, toda la cuestión acerca de las reformas energéticas, eh, hemos visto el anuncio ¿no? de, del presidente de, de nuestro estado eh, acerca de todo lo que implica o según su postura ¿no? implicaría una nueva regularización ¿no? y una nueva normativa respecto a, a las fuentes de energía y producción de la misma pues vamos a hablar acerca del tema y también para ver hasta qué punto lo que ellos afirman o proponen pues tiene fundamentos o tiene bases ¿no? y esta es una entrevista especial Eh, a cargo de su servidor Israel Galván Delgado Y bueno, quiero presentarles a, a nuestro invitado Del día de hoy Hola, mi nombre es Mario Ríos Soy ingeniero en tecnología ambiental Soy egresado de la Universidad Politécnica Del Estado de Morelos Orgullo Morelense okay bueno, pues Mario y yo Bueno, eh, hablan un poco ¿no? De dónde nos conocemos Mario y yo cursamos hace mucho tiempo La preparatoria juntos <risa> Sí, así es. Y una de las cosas muy simpáticas es que la primera ocasión ¿no? que decidimos estudiar una licenciatura, pues habíamos ingresado a la Facultad de, de Ciencias, me parece, de la UNAM. ¿no? Ciencias Genómicas. Ciencias exactamente. Genómicas, exactamente, ¿no? a <risas> hacer el examen. Y bueno, al final cada quien tomó su rumbo, ¿no? Eh, yo me dediqué a lo que son las humanidades y Mario se dedicó efectivamente a la ciencia, pero ya desde la postura eh, creativa, ¿no? O, o la base técnica, que en este caso, pues es la ingeniería, ¿no? Y, y bueno, vamos a comenzar con el tema. Eh, cuéntanos, Mario, ¿qué, ¿qué tú cómo viste las la reformas, la, la reforma energética que se promulgó hace unas semanas? Hola, Israel. Bueno, este, más que nada, esta reforma energética, energética no tiene absolutamente nada. Es algo, algo real. Podríamos decirlo una reforma de hidrocarburos solamente. porque todas las leyes fueron enfocadas a la manipulación desde la extracción hasta la distribución y venta de lo que es el famoso oro negro, ¿no? que es el, el petróleo, ¿no? el petróleo mexicano. Ah, ok. Pero, pero ¿por qué dices que no, no fue una reforma energética como tal, sino una reforma de hidrocarburos? Porque una reforma energética se, se debió de haber enfocado principalmente no solamente en, en gasolina o en, o en diésel, sino debió haber buscado otras alternativas para generar electricidad, en este caso las energías alternas, otro tipo de otras tecnologías avanzadas, no, este, esa es una reforma energética, no, este, englobar todas las tecnologías presentes y por venir, este, para el bienestar o para la salud energética de, del país mexicano, del país de México, perdón. Eh, Mario, hace 70 años aproximadamente, justo cuando ...comenzó todo este movimiento de la expropiación petrolera. Eh, hay un historiador llamado Eric Hosbaum, ...que él, él hablaba acerca de, de que después de la Segunda Guerra Mundial... ...los, los países que nosotros hemos denominado primer mundistas... ¿no? Eh, ...eran precisamente los que consumían el petróleo de los países productores... ¿no? ...o en este caso los que tenían la fuente prima. Eh, sin embargo, después de la guerra hubo una crisis... Una crisis de hidrocarburos para estos países. Obviamente, en una guerra se gasta mucho dinero, se invierten muchos recursos, pero fue una, un, algo interesante porque México, como uno de los países ¿no? que, en cuanto a materia prima, ¿no? tiene bastante, o al menos está en ese momento, yo no sé ahora, eh, al parecer quería subir los precios del petróleo. Sin embargo, Estados Unidos, contra, contrarrestando esta postura ¿no? de, de, de hidrocarburos o de que los mexicanos, en este caso el gobierno mexicano, quería subirle el precio, Lo que hicieron es trabajar con fuentes de energía alterna, ¿no? Fue precisamente cuando sacaron los primeros modelos o, o bocetos ¿no? de de, avio, de automóviles, ¿no? Por ejemplo, que, que se movían a partir de luz eléctrica, o cuando empezaron a trabajar con energías eólicas, ¿no? Precisamente mostrándole a estos países que, pese a que ellos fueran ¿no? parte de, de un grupo pequeño o reducido que, que contaban con los recursos naturales suficientes, pues ellos podrían aprovechar otras fuentes de energía fue cuando México decidió pues mantener los precios del petróleo, ¿no? Porque obviamente ya nadie se los compraba. Eh, y sin embargo, Estados Unidos siguió creciendo, ¿no? Bueno, al final siguieron teniendo los mismos tratos, ¿no? de comercio con las energías. Pero ¿por qué crees que México no no ha podido dar ese paso, ¿no? Ese paso de, de utilizar otras fuentes, otras alternativas, por qué apostarle siempre al petróleo, ¿no? Como su primera moneda cuando sabemos que hay los países que igualmente, no llamamos primer mundistas, no les interesa tanto, pues. Mira, este, nosotros o la, la nación mexicana ha apostado totalmente al petróleo a pesar de que somos un país rico en en diversidad, en biodiversidad este, en climas principalmente, zonas desérticas, zonas de selva, donde se pueden extraer varios recursos, este, principalmente energéticos, ¿no? por ejemplo la energía solar o la energía eólica México le apostó totalmente al, al petróleo porque es considerando, no, consideró que era el, su principal ingreso que actualmente sigue siendo su principal ingreso este a, a nivel este a nivel nacional este caímos en el conformismo caímos en, en ese conformismo de decir que el petróleo es nuestro y decir que nadie nos lo va a quitar y como es nuestro nadie, nosotros lo manejamos a, a nuestro bien o, o mal no, este mal manejo y caímos en esa en ese conformismo no, no, que, no queremos crecer A lo mejor por también por tener miedo a, a las nuevas a las nuevas tendencias. Pero fíjate, cuando fue el gobierno de Calderón, Calderón había prometido instaurar dos uh, extractoras, me parece. No me acuerdo cómo, cuál es el nombre. Refinerías. Refinerías, exacto. Eh, México realmente en refinerías me parece que solo tiene una. Eh, tiene una o dos aproximadas pero... Ah, ok. Mientras Estados Unidos tiene entre 30 o 40, ¿no?, a nivel mundial. Entonces... pero por qué México no puede no le invierte es una es una falta de dinero es una falta de recursos este o cuál es la razón por la cual México no, no invierte en manufactura y trabajadores no para la extracción de petróleo y de la eh, y bueno y todo lo, y, la, y la manufactura precisamente de todos los productos no que conlleva con eso plásticos qué eh, qué más eh, medicamentos inclusive no o sea por qué mira hay una frase de del Este general Porfirio Díaz que dice, "Pobre de México, está tan lejos de Dios, pero tan cerca de Estados Unidos." Eso quiere decir que Estados Unidos, por ser la primera potencia mundial, presiona principalmente a sus vasallos más que a sus aliados o países este países este aliados. Ellos utilizan este países vasallos, ¿no? que son sus esclavos. México es como como lo sigo este este te, te comenté Israel es un México somos un país conformista. Creemos que el petróleo no se va a terminar, creemos que la energía este petrolera va a continuar este extrayendo y nos va a, nos va a seguir generando recu este recursos, ¿no? Este, otra es pues por por política. Y son juegos es juego político. Es simplemente es juego de haces. Ok, Ahorita que hablabas de esta idea de México tiene miedo se me hace una idea muy progresista, ¿no? O sea, como esta cuestión de hay que seguir para adelante. O sea, el país debe uh, pensar ¿no? en otras alternativas para producir energía. Y claro que las hay, entre comillas, ¿no? Porque quizá México no es propiamente el iniciador, ¿no? O el que proponga estas nuevas alternativas, sino que generan convenios ¿no? con otras empresas. En este caso, empresas españolas, ¿no? Empresas japonesas, que son las que ahorita están desarrollando en nuestro país actualmente... Eh, esta nueva trata ¿no? de, de, de sí. utilizar los otros medios, los otros recursos, para generar energía eólica, ¿no? para generar esta energía solar, por ejemplo. ¿no? ¿Pero por qué crees que México tampoco se atreve a dar este paso con las energías? ¿Por qué es necesario hacer convenios para poder aprovechar otras fuentes de energía? Mira, México tiene la, tiene la capacidad intelectual para generar energías alternas. Hay centros de investigación de la UNAM, del IPN. Lo, lo malo es que Todo, la, todo el recurso, se, todo el recurso este, se va dirigiendo a la expropiación de petróleo, de investigación de petróleo, este, refinación de petróleo. La, las nuevas leyes, que, que te digo, las nuevas leyes de hidrocarburos, solamente una pequeña o milésima porción de lo ingreso que, es, que va a generar con estas nuevas reformas se va solamente para investigación, más no para desarrollo en tecnologías alternas. Este, tenemos aquí en, en el estado de Morelos el CIE, el Centro de Investigaciones Eléctricas de la UNAM, donde hay mucha mucha tecnología muy, muy avanzada, muy paneles solares con con una eficiencia increíble del 80-85% pero solamente se quedan ahí en, en proyectos, no no hay un presupuesto para hacer desarrollo, unas empresas o, o, o generar ese ese estrella floja, ¿no? De ver quién quién apuesta a este tipo de, de tecnologías, es más fácil traer Tecnología extranjera porque ya viene, este, pues ya viene manufacturada, no, ya es más, es instalar y, y trabajar. No no, no, no, no queremos hacer ciencia, queremos la, queremos el resultado de la ciencia, pero no queremos hacer ciencia. Ayer Enrique Peña Nieto en el informe decía que esta reforma iba a ayudar a los nuevos estudiantes, no, a los estudiantes sobre todo de tecnológicos, claro, porque al menos a nosotros que estudiamos humanidades, pues en nada nos beneficia, no, que haya. una reforma energética, al contrario, como ciudadanos creo yo que va a haber un pues un, un, un déficit ¿no? y un riesgo para nuestro bolsillo también, ¿no? porque solamente los recursos de los cuales se utiliza para el desarrollo de estas tecnologías viene de los impuestos, eso lo sabemos todos. Eh, y es un recurso que, que ingresa directamente al Estado, ¿no? y del Estado pues se distribuye ¿no? también para la, a la, la aportación a, a, la, a estas empresas privadas. Eh, pero tú que eres, fuiste estudiante ¿no? de la Upemor, ¿En serio crees que va a haber un beneficio para los estudiantes que, que estudian, por ejemplo, tú que estudiaste tecnologías ambientales, ¿no? O los chicos y chicas que estudian en el IPN, ¿no? Que estudian precisamente ingeniería petroquímica o, o todo, ¿en serio crees que va a haber algún beneficio? Mira, si nosotros, si no hay, si no hay una, una ley que motive la. el crecimiento o, la implementación, o el crecimiento de empresas mexicanas creo que esa, esas promesas simplemente se van a un bote de la basura no porque que no tiene caso que, que generemos riqueza humana en tecnologías alternas o en conocimiento si no hay dónde aplicarlas o sea, no es no es es ilógico que tú te prepares para diseñar tecnologías alternas cuando la tecnología ya viene de otro país Claro. No, o sea, no ahí dices, bueno, me preparo para crear, pero no puedo crear aquí mismo, simplemente me adapto a lo que viene, ¿no? Y a, y a pesar de que la tecnología, aunque venga y tú la perfecciones, no puede ser este desarrollada, ¿no? Por la falta de recursos, o la, falta, la falta de interés, ¿no? Actualmente la, la política considera las tecnologías costosas, las tecnologías alternas las consideran muy costosas, ¿no? siempre cuando decimos energías alternas nos referimos a la solar a la eólica no pero hay otras tecnologías que ya han sido implementadas y son alternas la energía nuclear es una energía limpia totalmente limpia con sus bueno con sus ventajas y sus desventajas no la hidráulica la, la generación de, de presas presas hidráulicas es una energía alterna no esas tecnologías sí son positivas pero las demás la energía eólica la energía geotérmica Las minimizan minimizan su, su poder este, su poder adquisitivo de, de hacer una, una tecnología muy muy eficiente ok eh, Vamos a, a ir a un breve corte y luego regresamos con esta entrevista eh, y vamos a escuchar la siguiente canción ya estamos de regreso en esta entrevista especial con el ingeniero mario río Saucedo ex estudiante de la Universidad Politécnica de nuestro estado. Y estábamos comentando acerca de las reformas energéticas, las políticas y el uso de fuentes alternativas como energía. Y bueno, Mario, coméntanos, eh, ¿cuáles crees que son las ventajas y las desventajas ¿no? de utilizar estas fuentes de energía alterna contra las ventajas y las desventajas de utilizar siempre hidrocarburos y petróleo? Mira, una, una diferencia es que los hidrocarburos... no son renovables Un momento de que, en el momento de que se termine el último barril ya no va a haber no va a haber forma de regenerarlo no va a haber otra opción más que utilizar las energías alternas en México nuestro, nuestra energía que, que, llega la, que llega a casas que llega a automóviles este, el 80% se genera por los hidrocarburos ¿no? por eso Por eso, estas llamadas leyes, ¿no? las famosas leyes de la reforma, la reforma energética en hidrocarburos principalmente. Y sí nos debe preocupar Israel porque la energía, todo, la, el 80%, 85%, viene de los hidrocarburos. Y darle esa pauta de que se extraigan más de lo que actualmente se hace, este, nos pone en riesgo, nos pone en un, somos, somos muy vulnerables a, a este, al, al comercio, al comercio internacional, ¿no? Pero tenemos la ventaja de que somos un país, tenemos el cuerno, es un cuerno de abundancia, ¿no? Nosotros tenemos un país que tiene muchos beneficios este, para el aprovechamiento de energías alternas, ¿no? Este, por ejemplo, la, la eólica, ¿no? Hay campos donde la, los vientos son muy constantes, un ejemplo es en Oaxaca, donde se puede aprovechar este tipo de recursos, ¿no? Una ventaja es de que pues, la energía es infinita. La, los vientos no, no se terminan y si llegase a terminarse no van a ser en 100 años ni en 200, en millones tal vez ¿no? este, otra ventaja es de que no genera emisiones, ¿no? también una, un problema social y ambiental son las famosas, los famosos gases de efecto invernadero que el, los hidrocarburos son los principales productores ¿no? de, esos, de esos gases este, fíjate la, la energía eólica no, no la genera no genera y es un punto ¿no? un punto positivo. Aquí quiero hacer una pauta. Eh, anteriormente eh, había, te había comentado que, que cuando fue la, la transición entre el gobierno de, de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto fue cuando se empezó a, a trabajar en esta cuestión de las reformas, ¿no? O sea esto no es nuevo aunque se acaban de promulgar Eh, la, esto ya tiene un trabajo de dos años aproximadamente, si no es que más, dos años formalmente. Y en ese año eh, los diputados del de Istmo de Tehuantepec, ¿no? que precisamente está en Oaxaca, apelaban a que sacaran a las empresas extranjeras del Istmo, porque efectivamente estas empresas extranjeras se dedicaban al desarrollo, ¿no? a la producción de tecnologías para... Eh, tratar ¿no? la, la, la energía eólica como fuente renovable obviamente el país tiene convenio con estas extranjeras principalmente de España y de Japón pero el problema con, con esas empresas o por lo que apelaban los diputados que la sacaran y no todos claro no solamente creo yo los que estaban dentro del istmo era porque esas empresas habían invadido ¿no? comunidades protegidas comunidades indígenas ¿no? y, y ecosistemas protegidos se supone entre comillas por por el mismo Estado ¿Cómo ves eso? O sea, yo, yo sí estoy a favor ¿no? del desarrollo de nuevas tecnologías, ¿no? precisamente por el exceso del uso de los hidrocarburos, pero ¿a qué costo? ¿no? O sea, ¿crees que realmente eh, la introducción de nuevas tecnologías tenga que costar inclusive hasta vidas, ¿no? o familias, ¿no? o hogares, o en este caso eh, es como el intercambio ¿no? de nuestros recursos naturales, ¿no? los ecosistemas, para introducir tecnologías que se supone son para la mejora del ambiente, Pero al final de cuentas terminan destruyéndolo. ¿Tú, tú qué opinas al respecto? Mira, la, este tipo de, de empresas y todas las energías alternas, no, no hay leyes que las regulen realmente. No hay ninguna ley que, que nos explica o que sea explícita en cómo manejar, dónde instalar y por qué instalar. Si es en una reserva ecológica, como si así las llaman, este, cómo manejarlo, no cómo cambiarle el uso de suelo. ¿Por qué el uso de suelo? Justificar, ¿no? Hacer un estudio no no existe. Simplemente se, se, se acota a la legislación que, que hay vigente, ¿no? Simplemente lo manejan como proyectos este, de energía. No no es un proyecto de, de energías alternas para la, para la generación de electricidad en tal zona. ¿no? Es como si quisieran poner una refinería. Manejan ese tipo de, de proyectos así, generación de energía, pero no... No hay una legislación que diga el pros y los contras. Hay estudios, claro que hay estudios, pero el problema de estos estudios es que te indican qué va a pasar. Pero no te dicen cómo solucionar. O si es viable o no es viable. Simplemente dicen, mira, va a pasar esto, pero ya. Y, y aquí podemos encontrar un problema ético, ¿no? un problema ético y político porque precisamente… Al no haber estas regulaciones, ¿no? En estas empresas. Bueno, regulaciones tan estrictas, estrictas, principalmente, ¿no? Ah, okay. O sea que sí hay. O sea regulaciones estrictas en materia ambiental con energías alternas, como había, como habías platicado. O sea no, ellas simplemente vienen con la tecnología por convenios o por tratos ya hechos, este y y se cobran, ¿no? Cobran, este, los intereses a gran, a alto precio. Bueno, ahí en en la Ventolera, en Oaxaca. el problema fue uno un problema ambiental ese es un problema ambiental fue de que las aves que migran utilizan los vientos para trasladarse entonces como pusieron las las fuentes renovables o la, las eólicas bueno pues terminaron con más de la mitad de la migración de, de una especie de, de ave no y eso es un problema ambiental y es un problema serio porque estás alterando la cadena alimenticia y ahí claro. ahí es ahí es cuando que tú me dices no o sea es pros y contras no no hay no, como te digo no hay una ley o sea no hay leyes que o estudios que realmente avalen algún trabajo no avalen un proyecto por ejemplo la, la geotermia no la geotérmica bueno ahí sí se puede utilizar porque la, la ahí son zonas aisladas son zonas donde la gente no se acerca por temor a que se cree un volcán o por leyendas o por mitos no de la región Ahí sí se puede ocupar las tecnologías alternas, ¿no? Porque no afectan a la sociedad, principalmente a la, a la comunidad, pues regional o en, en local. Y pero hay otras tecnologías que sí, que sí, que sí les pegan, que sí pegan la eólica. Otra tecnología que, que es muy eficiente es la, la hidráulica, la creación de presas. Y en ese sentido, eh, tendríamos que, bueno, Ahorita que hablabas de que hay zonas a la cual la gente o la población no se acerca porque tienen una especie de concepción mítica, ¿no? O sagrada. Uh -huh. También ahí, bueno, habría una cuestión de debate, ¿no? Por, precisamente de qué tanto afecta, ¿no? El patrimonio cultural, ¿no? no el físico, uh -huh. pero sí el, el el mítico, ¿no? En ese sentido eh, toda la tradición, ¿no? Eh, de pensamiento, por ejemplo, ¿no? Toda la tradición sacral, ¿no? Que también es es importante para la gente, ¿no? No son espacios físicos. Pero como tales, ¿no? Los que los, los, los que importan, porque son más como espacios significativos, ¿no? Sí. Que entonces también ahí tendría que haber una regulación, aunque sí no, no, quizá no habría tanto problema como lo que mencionabas de las aves. Pero creo que por lo que nos platicas, eh, no es tanto el problema el desarrollo de tecnologías alternativas, el problema es que no hay regulaciones, ¿no? O sea, no hay una educación eh, o una formación ética, no, una, no hay una formación política. en estas personas que, digamos, sustentan, ¿no?, el, el, la autoridad, ¿no?, sustentan la toma de decisiones que al final de cuentas beneficia a pocos. O sea, no toman en consideración a las pequeñas poblaciones, no toman en consideración a los que se encargan de, de hacer estas reservas ecológicas, por ejemplo, ¿no? No toman en consideración a nadie, pues, ¿no? O sea, pareciera ser que son decisiones aisladas que terminan afectando y que esto que podría ser bueno, esto que podría ayudar y beneficiar, pues termina convirtiéndolo también en un arma, ¿no?, en un arma de dos filos, digo, ahorita eh, que mencionabas lo de la energía eólica, pues lo único que ha generado, ¿no? es que varias comunidades, ¿no? de indígenas eh, pues han tenido que emigrar, emigrar a otros lugares, ¿no? Y pues no hay quien ponga un alto, ¿no? por ejemplo. No no no hay un un alto Israel en en ese en ese aspecto porque a lo mejor por presiones también, ¿no? Presiones sociales de la gente del México avanzado, ¿no? Que quiere o que exige energías alternas a coste del, del daño atmosférico o ambiental en la región, principalmente. Este, por ejemplo, las energías alternas son eficientes, son viables, pero si sí se manejan localmente. Si tú quieres hacer un parque eólico para abastecer una ciudad, primero te voy a decir que, que estás loco, que no, en primer no es viable, ¿no? porque te esas tecnologías son muy son comparadas a comparadas de las otras este son muy están pequeñas no están en pañales no son tecnologías alternas pero no son tan eficientes como los hidrocarburos no que se aprovecha toda la, el calor o toda la este, toda la química no entonces eso es un pro y contra no ahorita lo que lo que yo bueno lo que yo sé lo que yo veo es que nos queremos metemos compañías extranjeras que igual están como nosotros no saben ni jota de lo que está pasando ni dónde se van a poner porque primeramente por, por los países avanzados no por ejemplo España que es la mitad de, del, del si lo comparamos con México es la mitad de, del país de México no y además es una región es, es una sola es un solo clima es una sola es una zona sola, sola geográfica no topográfica es muy pequeño y se puede adaptar esas ciertas tecnologías y no afecta tanto como a México, ¿no? Que es un país con una biodiversidad, este, de flora y fauna inmensa, ¿no? Y eso no lo ven, no lo ven porque en ese, cuando llega alguien y dice, no es que va a afectar esto, Ay, los, los animalitos valen al lado, ¿no? Lo que importa es energías alternas, porque la gente demanda electricidad y más ahora porque nos estamos acostumbrando a toda la, a, la, a los eléctricos, nos estamos digitalizando, ¿no? Y eso requiere más demanda. y requiere más recursos, si vas a meter géneras alternas vas a tener que mover a más gente, vas a tener que hacer, buenas o malas, mucho movimiento, ¿no? igual con los hidrocarburos, o sea no no hay ese equilibrio, todavía falta ese equilibrio social como cultural, del por qué y por qué y convencer a la gente, ¿no? que si vas a ponerle en un lugar la tecnología que sea, ¿por qué la vas a poner? y ¿cuál es el beneficio local? Porque si no hay un beneficio local, la gente dice no. Y creo que es uno de los problemas en Oaxaca, que, el, que a pesar de que hayan puesto los parques eólicos, la energía no, no se les administra a ellos, se les administra a las comunidades este, urbanas. Claro. O sea, ese es el problema, o sea, no, no a la gente los hace a un lado y aparte de, de hacerlos a un lado, este, no los apoyas, y eso es la molestia de… las asociaciones este, civiles a favor de las comunidades sur, este, rurales ¿no? claro ¿tú, tú eh, en qué trabajas? Eh, bueno eres, ¿cómo llamarlo? ingeniero, ¿no? ambiental mm. <ríe> eh, ¿tú qué actualmente qué, qué estás desarrollando o en qué estás trabajando? mira, fíjate ahorita yo estoy haciendo un trabajo de investigación sobre el recurso hídrico del, del agua potable Estoy haciendo una una recopilación de toda la información de cómo se maneja el agua potable en toda la República Mexicana. Y créeme que es es algo alarmante, ¿no? Realmente cómo cómo se maneja. Este el saber que de un litro que tú sacas de los mantos acuíferos de un río solamente se consume medio litro, o sea, que sé que la mitad se pierde. ¿En dónde? ¿Quién sabe? pero las deficiencias de los organismos operadores de agua potable es alarmante, muy, muy alarmante. La diferencia cultural también es muy alarmante, no es lo mismo un organismo operador de agua de la ciudad de Mexicali con la de Ciudad de Oaxaca. O sea, el margen de error, el margen de operación es muy diferente, ya que por lo regular las los estados del norte tienden a privatizarlas. ¿Por qué? Por la eficiencia, ¿no? Porque genera muchos costos, Eso, ese, ese, ese tipo de... servicios. Yo estoy trabajando acerca de, y fíjate, estamos trabajando de en un análisis de riesgo de los organismos operadores ante el cambio climático. Entonces, aparte de los problemas que ya tienen este económicos, este operativos, estamos viendo qué tanto le va a afectar el cambio climático, la elevación de temperatura a 30, 60 y a 90 años. Qué están haciendo ahorita y qué van a hacer a futuro con con las altas temperaturas o con la alta demanda que, que se viene ¿no? claro bueno pues ya estamos a punto de, de terminar eh, antes de, de terminar tú nos traías una, unas pequeñas estadísticas, ¿no? unas pequeñas tablas eh, de, de un poco de información que si nos puedes explicar eh, en forma breve Sí, mira te traje una información de de toda la energía que se genera para la producción del, del país, toda la energía eléctrica que se genera, el 85% viene de los hidrocarburos. Por eso, como te comentaba, la, la importancia ¿no? de, de, esto, de estas reformas, un 6% se genera del carbono, de los, de los minerales, pero solamente el 7% se genera de las energías alternas. Eso quiere decir que estamos muy, muy por abajo de, otras, de otros países que queremos compararnos desafortunadamente en eso de la OSD y la ONU queremos ser del primer mundo pero no tenemos nada de esa de esa, de esa demanda no o sea, nosotros tenemos hidrocarburos y con eso es con lo que movemos, ellos por la carencia de ese, de ese recurso ellos buscan otras tecnologías ¿no? por eso los países europeos son muy avanzados por la falta de hidrocarburos y eso es, es algo, y es un área de oportunidad Israel porque Si te das cuenta, el, 80, el 85% viene de hidrocarburos, pero ten la seguridad de que ese 85% o ese hidrocarburos se va a acabar. Y va a haber un, un hueco. ¿Cómo vamos a llenar ese, ese, ese porcentaje cuando se termine el petróleo mexicano? Una, o investigas este tecnologías alternas y eficientes desde un principio, desde hoy. Y las desarrollas. Y las desarrollas y las implementas ...o dependes del petróleo extranjero... ...claro y con todas estas... Eh, ...categorías y elementos que acabas de mencionar... ...o sea México... ...por ser un país rico en biodiversidad... ...por ser un país multicultural... ...por ser un país que, que digamos no es estático... ¿no? ...o sea... Es un país que tiene diferentes movimientos, ¿no? O sea, no es lo mismo la zona de, de Oaxaca, de Chiapas, ¿no? Que son ricos y abundantes en, en, en ecosistemas templados ¿no? y tropicales, ¿no? O sea, que, que tienen selvas, que tienen lagos, a, a un sistema desértico, ¿no? Eh, donde inclusive la misma cultura de la gente es diferente. O sea, no es lo mismo estar pegado a Estados Unidos, ¿no? Que estar pegado, pe a, Guatemala. Pe <ríe> pegado a Guatemala, precisamente, ¿no? Eh, a diferencia de la Unión Europea, que por eso es la U Unión Europea, porque pareciera ser que es una eh, nación hegemónica, ¿no? O sea, no hay tanta diversidad. Y este tipo de, de reformas y todo deberían aplicarse no solo en, en, en tecnologías ambientales, sino en, en cualquier clase de, de reforma o normativa ¿no? que, que habría en nuestro país… Eh, pero sí con, concuerdo contigo en el aspecto de que es necesario no buscar otras fuentes otras alternativas para producir no solo energía eléctrica ¿no? sino también producir eh, toda la clase de, de energía que realmente utilizamos ¿no? calorífica este qué más pues, pues para para el movimiento del, de la economía del país no o sea como tú dices el problema también de las de las leyes Israel, es que se aplican para todo el país pero en todo el país no es el mismo. Claro. no es la, educa la cultura es muy diferente, ¿no? Es muy diferente y las reformas no aplican en todos los, en todos los puntos. Ese es, ese es el problema, ese es el, un gran hueco regulatorio. No, no, se no seccionar por culturas, y eso es catastrófico, porque no sabemos ni cómo ponerlas ni cómo implementarlas. Claro. Pues muchas gracias, Mario. ¿Algo que quieras decirle a nuestro auditorio antes de despedirte? Bueno, pues... Que se echen una buena leída sobre las nuevas reformas, y la reforma energética y la reforma hacendaria y vean cuáles son los huecos que, que ustedes consideran para darle un provecho ¿no? principalmente al, al crecimiento del, del país. Ya no lo veamos como como algo catastrófico, ¿no? son normas que ya están y tenemos que adecuarnos a ellas. Lo que les recomiendo es echen una leída muy buena, Y si pueden aportar un buen conocimiento en tecnologías alternas y en otro tipo de, de reformas bueno, pues bienvenidas ¿no? y apliquenlas y aplicarlas principalmente y, y tal vez también que si nosotros desde nuestros hogares no eh, podemos inclusive generar otras fuentes digo me venía a la mente a partir de desechos no de desechos de, de animales no generar gases no por ejemplo gas el, el famoso gas natural no para las casas en lugar de, de comprar el gas. Eh, normal, ¿no? Que se utiliza para cocinar o cosas así, o sea, utilizar este tipo de, de alternativas eh, como casas más ecológicas, ¿no? Se les llama, casas, ¿no? Casas más sustentables. Sí, fíjate que nosotros podemos empezar desde la casa, ¿no? Desde el uso eficiente de, de, de la energía eléctrica. ¿no? Fíjate que hay, bueno, pues, este, la, la sociedad se está se está acercando a lo que comprar la tecnología más de Más avanzada, pero si no la sabemos ocupar y si no la ocupamos este, eficientemente, pues ¿para qué quieres un, un ejemplo? ¿Para qué quieres un smartphone solamente recibes llamadas o hace llamadas? O sea, ese tipo de, de tendencias, ese tipo de cambio de cultura, hace que también generemos más demanda. ¿no? O sea, eso es un consumo energético en casa sería lo ideal para generar más demanda. Ok. Pues muchas gracias, Mario. Eh, nos dio mucho gusto que estuvieras con nosotros. Mucho gusto, Israel. Me dio gusto verte otra vez después de tanto tiempo. Pues bueno, este, esperamos que este programa les haya gustado, que también les sirva mucho para crear conciencia. Una conciencia no solo en cuanto a, a su relación con el ambiente, sino también en su relación con todo el, el entorno y con toda, todo alrededor, ¿no? con todas las personas también que dependen y que todos dependemos eh, de todos. Pues nos vemos, yo, yo soy Israel, y hasta la próxima. Y también le agradecemos a Chore, que nos ayudó en los controles para realizar esta entrevista. Nos vemos, muchas gracias a todos por escucharnos, hasta la próxima.